Que quiero verte coronado de gloria una vez más, Ranger, contigo por siempre. Para verte de vuelta en primera, contigo, Ranger, por siempre. Es el mensaje de un servidor, Oscar Vega Gutiérrez.